Segundo libro de los Reyes, capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: c i ñ e tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a r a m o t de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di. Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, Príncipe, una palabra tengo que d e c i r t e Jehú dijo, ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de a c a b tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de a i z Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: Mentira. Decláranoslo ahora. Y él dijo: Así, y así me habló diciendo: Así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú. En un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Así conspiró Jehú, hijo de j o s a f a t hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a r a m o t de g a l a d con todo Israel por causa de a s a e l rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra a s a e l rey de Siria. Y Jehú dijo: Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: Veo una tropa. Y Joram dijo: Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: Hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: El rey dice así: Hay paz. Y Jehú le dijo: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: El mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: El rey dice así: Hay paz. Y Jehú respondió: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir: También éste llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: Unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Cada uno en su carro y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de n a b o t de Jezreel. Cuando vio a Jorán a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Jorán volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: ¡Traición, Ocosías! Pero Jehú entesó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas. Y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a b i z c a r su capitán: Tómalo y échalo en un extremo de la heredad de n a b o t de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de a c a b su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: Que yo he visto ayer la sangre de n a b o t y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues, Ahora, y échalo en la heredad de n a b o t conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo: Herid también a éste en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam, y Ocosías huyó a m e j i d o pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a j e r u s a l é n Y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a s i m r i que mató a su señor?